Galdutako hain bat maitasun Galtzale direnen ilusioa Iese gindakoa ginduak Hain beste gerratan erorila Memoriaan gelditu da gore berik Bizitzaren amen Los viejos amores que no están Amigas, amigos, cuando oís, cuando oímos esta preciosa sintonía, sabemos que estamos aterrizando en esos parajes de la memoria, esos lugares desde donde intentamos semana tras semana hacer una defensa ultranza de la memoria frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. ...ese poder que bien sabe que si nos cortan lo que fuimos... ...nos cortan también lo que queremos ser... ...lo que estamos deseando ser y estamos decididos a ser. Alguien dijo en algún libro aquello... ...de que el que manejaba el pasado manejaba el futuro... ...por eso para nosotros es tan importante saber... ...lo que hicieron aquellos que nos precedieron... ...en qué acertaron, en qué fallaron... ...dónde tuvieron dificultades porque eso también nos hace el camino más fácil para continuar precisamente donde ellos, por aquello del ciclo del ciclo vital o por aquello de la obligación a punta de pistola, tuvieron que dejarlo. La memoria de Y por ello, por eso que hemos dicho en la presentación, es el programa de hoy un programa de homenaje y de reconocimiento, muy desde el corazón de agradecimiento a esa labor hecha a la que se hace y a la que gracias a eso que hicieron intentaremos hacer de ahora en adelante. Sobre todo va para personas concretas, pero también va para multitudes. Os explicaré por qué. El primer trozo de este programa va dedicado a dos mujeres especiales, Lourdes Arronategui, Uriarte, vecina de Busturia, que nos dejaba precisamente esta misma semana, que fallecía esta semana, y también para Pili García Sánchez, de Sopela, que también, Merced, de, por desgracia, una enfermedad, también nos abandonaba esta misma semana. Las dos son madres de presos políticos vascos y las dos han tenido que morir sin ver eh, a sus a sus hijos queridos. En el caso de Urco Labeaga, hijo de Pili García Sánchez, llevaba varios días intentando que le trajesen desde la cárcel de Villabona, en Asturias, a ver a su madre. Y ya sabéis, esa venganza disfrazada de burocracia, disfrazada de papeleo, ha impedido que Pili pueda despedirse antes de morir de su hijo Urco. Bien, Urco sin duda, como nosotros, mucho más que nosotros, que duda cabe, llevará siempre a su madre en el corazón y también en la memoria para él, que duda cabe que lo que su madre eh, hizo de él desde pequeño, con su cariño, con su transmisión, con todas sus cosas, es en gran parte lo que es el, el hoy, una persona consciente que incluso en Terreja sigue manteniendo unos valores que precisamente son los que nosotros desde aquí reivindicamos. En el caso de Lourdes Arronategui, más de lo mismo, una una mujer hija de una familia eh, nacionalista, de una familia independentista que tuvo que sufrir los, los avatares de la guerra, que tuvo que estar en el exilio, que en pleno franquismo decidieron también enfrentar a ese régimen en el mismo en el mismo terreno en que ese régimen fue creado, que es decir, en el régimen de la violencia contra el pueblo, ellos optaron por responder desde el pueblo también con la violencia a ese régimen. Y bueno, sus hijos también dignos dignos hijos de sus padres también eh, son gente consciente que lucha y que han luchado como como han podido y como pueden precisamente por la supervivencia de Euskalerria desde aquí, desde la memoria no podemos sino que mandar un fuerte abrazo para que viaje con ellas allá donde vayan a ese a ese espacio, a ese sitio, a ese lugar desde donde desde esta misma semana ese cielo dos estrellas eh, nuevas brillan eh, en Euskal Herria, sobre el cielo de Euskal Herria. A Lurdes Arronategi le gustaba, entre otras, entre otras muchas, una canción, Mendigo Xalarena de Ken Saspi es la que vamos a poner aquí porque seguramente también a Pili García Sánchez eh, le encantará escucharla también con Lurdes. Y a las 2 escucharla aquí en la memoria. Mendia se ikurriña der. Eskena sautaishian. Amargasteren lerdena, makilla luces bidial. Mendici dor berdia. Arinordu Danna e monmbiako ma καιdan να σκα சnaरी dana eμmbi ma και να dago goa ratxan, buskadiko lurganian Amargazteren lerdenak, makia luzez bidian Ez te di horren didarra, bai Berri bat entsan miniez, huri dabilerri ja. Askata sudo xaderu, askata sudo xaderu, sgarra dia basua, sgarra dia basua, sgarra basua kenda, sgarra kijai tsuak. Horduan oste andre ja, berri miniez kantari. Teorrei coro stuas Arstitai kurines La nu tiro già persa da guerra dollez I carastu a su sua carastu a su consigo vaquiar vai que darai Parik lu real Etay aussi comeback ya Reject la vida y de la historia. Decía, decía al principio que este programa iba sobre todo de homenaje a personas concretas pero también a colectivos y colectiva ha sido precisamente la protesta, la movilización que en diversas ciudades de toda Euskal Herria entre ellas las tres capitales y también en otros puntos del Estado en, en muchísimos sitios han mantenido en estos, en estos días las asociaciones de pensionistas que han reunido pues eh, seguramente bastante más, más de, de un millón de personas eh, hay que decir por ejemplo que en Bilbao más de 35.000 personas según las fuentes municipales Y bueno, en otros lugares de Euskal Herria también ha habido movilizaciones importantes. En esas movilizaciones pues se eh, leían pancartas como basta de robar a los pensionistas unidos en defensas de las pensiones, esta lucha la vamos a ganar, las pensiones son un derecho o menos ladrones y más pensiones hay que decir que esas eh, movilizaciones sobre todo en los lugares así más visibles se les han sumado instantáneamente pues ya sabéis, diputados y políticos profesionales y también sindicalistas de esos eh, sindicatos que hasta ahora han sido domesticados, pero claro todo vale para el marketing, la pregunta sería a todos esos que han ido para la foto preguntarles cómo, cómo se ha llegado aquí, cómo se ha llegado a esas pensiones de miseria, cómo se ha llegado a la pobreza alimentaria, a la pobreza, pobreza energética, a la pobreza sanitaria para miles y miles y miles ...miles y miles de pensionistas, de esas personas, hombres y mujeres... ...que en estos días han llenado las calles de muchísimos sitios. Bueno, eso no es de un día para otro, evidentemente, todos esos recortes, todo eso que venimos viendo, oyendo en los medios de comunicación, eh, que desde el gobierno se recorta esto, se recorta lo otro, se quita de aquí, se quita de allá, se da a los bancos para quitar al pueblo, se quita al pueblo para dar a los bancos, pues todo eso tiene también un recorrido y tiene unas consecuencias. Ayer todos esos miles de personas que estaban en las calles estaban precisamente recordando al gobierno y recordándonos a todos precisamente esas situaciones, esas miserias esas pobrezas esas pobrezas que se están gestionando y que se están gestando en cada en muchísimas de las casas de los domicilios particulares de tanta gente que a veces entendemos que lo conocemos que lo vemos pero en muchísimos sitios ese concepto de la de la vergüenza malentendda de la dignidad malentendida que Eh, hace que estén dentro de la casa pero que no se vean afuera. Ayer toda esa gente que se movilizó de alguna manera salió del armario, muchos de ellos a decir que están llegando a fin de mes eh, de, una manera, de una manera terrible, como pueden. Creo que todos conocemos casos, eh, casos terribles, como decía antes, valga la redundancia, donde se tienen que apagar los, los, eh, los radiadores, las calefacciones en días de intenso frío, mantenerlas apagadas porque no llega para apagarlas, donde se tiene que comer, ...de los productos alimenticios más baratos y muchas veces incluso poco... ...precisamente porque esas miserias de pensiones no llegan para más. Bueno, pues eso es lo que ayer precisamente empezó a salir a la calle. Ayer muchos de esos pensionistas, muchas de esas asociaciones que convocaban... ...hacían un llamamiento un llamamiento claro. Estaban hablando de que no se limitaban únicamente a protestar... ...por esa subida ridícula, insultante de un 0,25 de sus pensiones, sino que se incluía la exigencia de una pensión mínima, subrayamos mínima, de 1.080 euros mensuales, tal y como se recomienda en la Carta Social Europea. Todos estos que día a día vociferan aquello de que hay que ser europeos por encima de todo, que cualquier protesta, cualquier eh, forma de entender... Por ejemplo, la unidad de España situaría a quien lo entienda de otra manera fuera de la Unión Europea, entendemos y vemos continuamente cómo en la aplicación de políticas concretas no tienen para nada en cuenta lo que desde Europa se recomienda, ya sean las cuestiones de la tortura o ya sea en torno a las pensiones a la Carta Social Europea. Como decía, ayer estuvieron miles y miles de esas personas, de esos ancianos, de esa gente jubilada, pensionista, muchos de ellos ya con una buena pila de años encima, muchos de ellos precisamente esos que consiguieron en otras épocas y con otras luchas tener unos eh, derechos laborales respetados, concretos y en muchos casos muchísimos más profundos de los que tenemos ahora y que desgraciadamente en todo este recorrido de los últimos años se han ido eliminando pasa en el Estado español como pasa también como pasó en su día en Argentina, cuando el corralito aquellas agresiones a los jubilados argentinos, aquellas eh, movilizaciones importantes de esos jubilados que iban a los supermercados a, a recuperar, a coger alimentos precisamente porque no tenían muchas veces ni para llegar a fin de mes, pues gestaron en la, en la sociedad argentina una conciencia de lucha, eh, pusieron a muchos frente a una realidad que, que desgraciadamente no querían ver día a día y ante la vergüenza de no hacer frente a esa realidad, una, una cantautora argentina, Teresa Parodi, al hilo de aquellos acontecimientos escribió una canción preciosa, una canción que se titula Que no nos toquen los viejos. Teresa Parodi, creo que en algún momento ya lo dijimos, fue la primera ministra de Cultura de Argentina. Ocupó ese cargo desde mayo de 2014 hasta el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015, que es la, fue la antecesora, la presidenta antecesora del, del presidente que hay hoy, el ultraderechista, por decir así, el ultraliberal eh, Macri. Pues bueno, Teresa Parodi compuso, entre otras cosas, eh, Una, una, ...una canción preciosa... ...dedicada a esos ancianos... ...a esos eh, viejos, entre comillas... ...que se movilizaban en las calles argentinas... ...yo ayer cuando cuando veía las imágenes... ...de los miles y miles de, de personas... ...de mayores concentradas en las calles... ...de Bilbo, de Donosti... ...de, de otros sitios de Euskal Herria... ...y también del resto del Estado... Eh, ...me vino a la cabeza precisamente esta, esta canción preciosa... ...y bueno, pues aquí está... ...para compartir con vosotros la canción... ...y también la referencia a esos mayores... ...que ayer también nos dieron una lección frente al inmovilismo y a la paralización de, de movilizaciones que actualmente, pues desgraciadamente todavía arrastramos frente a la política del gobierno, agresiva política del gobierno, seguimos mirando a la luna, que no nos toquen los viejos Aunque los corran a palos hermoso cantan los viejos La dignidad los levanta Sobre el dolor insurrecto No Quedemos callados Que no nos toquen Los viejos En esos ojos Cansados Hay que encender Brillo nuevo Aunque nos corran a palos Hay que ir cantando Con ellos La vida vale vivirla Si hay dignidad compañeros No te rindo. me veo por la línea del ámbar por la línea de fuego. Ya nos quitaron futuro de la justicia aliademos. No nos Bueno, hay veces que algo, algo que te llega al correo, al WhatsApp, a alguna parte ...vuelve a ponerte sobre la mesa... ...la necesidad de, de rememorar... ...de recordar algún hecho... ...alguna situación... ...esta semana me llegaba un, un vídeo... ...un pequeño vídeo de Youtube precioso... ...que luego que luego hablaremos más de él... ...incluso lo iremos ...porque en realidad es un vídeo... ...y sobre todo es una canción... ...son las imágenes del vídeo... ...pero son sobre todo la música... ...y la letra de la canción que lo acompaña... ...es un vídeo que habla de la cárcel de, de Saturrarán... ...esa cárcel donde... bueno ...desde 1938... Hasta 1944, en esa cárcel que está en, la, en, la, en, en una pequeña eh, playa entre Ondarru y Motrico, como bien sabéis, alrededor de 4.000 mujeres republicanas eh, con testatarias frente al régimen que se había empezado a imponer el 18 de julio de 1936 fueron recluidas con apenas un petate para dormir en los mejores años del penal y con un retrete para cada 250 reclusas, llegaron a convivir en el mismo espacio temporal alrededor de 1.600 mujeres. Hay varios libros, incluso alguna película por ahí eh, que habla de todo ello, pero no está, mal, no está mal volver a traerlo a colación. Esas reclusas estaban custodiadas por 25 monjas de la Merced ...y por 50 militares, era un, eran un, unos edificios que habían sido antes eh, pertenecientes a la iglesia... O, había, ...o pertenecían en aquel momento todavía a la iglesia, habían sido balneario... ...habían sido también algo de convento y las monjas, eh, no solamente en Saturrarán, la iglesia... Eh, ...sino en otros sitios, como bien sabéis, decidieron dedicar a prisión a algunos de sus edificios... ...durante los seis años en los que se mantuvo operativo ese penal... ...fallecieron entre sus muros 120 mujeres y 57 niños y niñas... El hambre y la falta de higiene formaba parte de la vida cotidiana de las reclusas. Los testimonios recopilados por los diferentes investigadores describen cómo las monjas robaban la comida de presos y de niños para venderlo en el mismo economato de la cárcel o en el extraperlo y confiscaba también los alimentos que enviaban las familias de las presas. Por ejemplo, hablan de la madre superiora, Sor María Aranzazu Vélez de Mendizábal, a la que conocían las presas, como la Pantera Blanca, que por ser precisamente tan pantera, tan mala, tan veneno, fue incluso destituida por las propias fuerzas del régimen, que consideraban que incluso dentro de su propia brutalidad ella se pasaba de la raya. Otro de los hechos que tuvieron lugar fue la separación de niños de sus madres. en Los testimonios, por ejemplo, de algunas de las presas, hoy desgraciadamente ya fallecidas, ya sabéis que si algo tiene la impunidad, algo tiene el dejar pasar el tiempo amparándose en esa impunidad, es precisamente que que las víctimas, las que pueden contar de primera mano lo que ocurrió, van muriendo. Al día de hoy, poquitas, poquitas, por no decir casi únicas, son las que sobreviven de aquellas presas. Pues bien, una de ellas, ya fallecida, Balbina Laseras, contaba que un día... ...les mandaron a lavar y ella dice... ...que no sabe si fueron las monjas o fue el Estado... ...pero mandaron a un autocar con monjas teresianas... ...que vinieron de paisanas... ...a las madres les mandaron a lavar al río... ...y al volver al pabellón no había ningún niño mayor... ...todos los niños mayores se los habían llevado en el autocar... ...y claro, dice Balbina, a las madres les daban ataques... ...¿dónde están mis hijos? ¿quién se los ha llevado? ...repetía, uno de esos niños que había vivido... ...sus primeros años en la prisión es Rosa Pajuelo... ...ella todavía vive... Con dos años de vida había sido trasladada junto a su madre a la prisión de Saturrarán estando allí hasta los cinco, cuando su madre la entregó a una presa del pueblo que salía en libertad para evitar precisamente eso, que fuera requisada por las monjas. Pues esta Rosa Pajuelo, a la que tuvimos, tuve el honor de conocer precisamente en Amorevieta, en Sornocha, donde, donde también estuvo eh, presa su madre, donde ella también estuvo, y, y creo que es el municipio donde aún, donde aún reside Rosa, por lo menos residía cuando la conocimos, ella cuenta, eh, tiene la memoria de cómo vivía con su madre, siempre de la mano, para evitar que nadie la separara de ella, eh, bueno, que nadie se la llevara. Pues bueno esta semana hemos recibido precisamente el vídeo y el y el audio de, un, de unos versos preciosos de una canción preciosa saturarango cartela la cárcel de saturrarán de naroa ga de arcáis estiballes de jago bormaichea y en ella en ella en esa canción ya la oiréis pues se relatan también algunas de esas cosas. A mí la canción, desde luego, que me ha tocado la fibra, me ha tocado el corazón y me ha venido a la memoria no solamente la, la imagen de Balbina Las Heras, de Anita Morales, de, de Rosa Pajuelo y de otras presas o hijas de presas que conocí, sino una que todavía está viva, Ángeles flores a la que en Asturias conocen con el pseudónimo, con el nombre de Maricuela desde aquí. Le mandamos un fuerte abrazo y, y las ganas de volver a verla. Esta mujer que ya casi peina los 100 años, que sigue teniendo una fortaleza ideológica y una memoria a prueba de bombas y a ella también, a ella también le he remitido con la traducción precisamente este cancio, esta canción, estas letras que vamos a escuchar a continuación Segovia Benedicta Leone Rosalía Zaragozaco Joaquina Iruñeaco Emilia Zeinek senalatu zuen Gauez zure familia Abilako rosario Bilanuebako adela Donostiako Madalena Peña Fieleko Gabriela zenekien 11en tsaturrango kartzela emakumeak jiaran jaioberria kotzaran utzida susaturran adarika tu saitzadan Mioko Aagoststiñá Bogroñoko mi gaela Badajoz go sezarea Cabrale seko Manuela Se mojad la porto zizon Aurra zulotan zendela Xubihanako Isabel mier ese con laudelinam samoraco Tukor hace no pocos, no muchos programas, perdón, hablábamos precisamente de la resistencia actual, de la resistencia mapuche, y hablábamos de una larga resistencia histórica que se remonta a siglos atrás. Pues bueno, en estos días de febrero tenemos que hablar precisamente de uno de los momentos de esa resistencia, de la batalla de marihueño, que viene del idioma mapudungún, marihueño, Eh, ...y es eh, un lugar de la cuesta de Villagrán... ...ahí al lado de Concepción en Chile... ...donde se dio un enfrentamiento militar... ...entre españoles y mapuches... ...entre los eh, invasores españoles y los mapuches... ...el 23 de febrero de 1554... ...al sur del río Chibilingo... ...en la en la actual comuna de, de Lota... ...una de las zonas de, esa, de ese lugar de Chile... ...esa fue una de las mayores victorias militares... ...de los mapuches sobre los españoles... ...durante la guerra de Arauco... ...hay que recordar que entonces estaba de gobernador... ...Pedro de Valdivia... ...que quizás fue el jefe... ...de los invasores españoles más conocidos... ...y había muerto en la batalla de Tucapel... ...una batalla donde también habían vencido... ...precisamente los mapuches... ...que acabaron con la vida de Pedro de Valdivia... ...y de muchos soldados invasores... ...en aquellas batallas... ...el que estaba al frente era el, el mapuche Lautaro... ...y ese hombre, lo mismo que había vencido en Tucapel... ...también venció en Marigüeño... ...y en aquel en aquel en en aquella batalla en Marigüeño... ...no eran las de Pedro de Valdivia... ...sino las de Francisco de Villagria... ...que había reunido con el fin de conjurar... ...de acabar eh, con, la, con la rebelión mapuche... ...había logrado eh, bueno generar un ejército bastante importante... Tal sería la, la derrota que sufrieron los españoles que llegaron a creer perdida la conquista de Chile, abandonado incluso la, la ciudad de Concepción que sería posteriormente destruida por las fuerzas de este, por las fuerzas de, de Lautaro. Eh, lautaro sería a partir de aquel momento uno de los grandes jefes quizás el más grande jefe de todos los de todos los resistentes indígenas pues bueno eh, este hombre este hombre lautaro generaría eh, dentro de chile toda una historia un mito de la resistencia empleando la guerrilla empleando precisamente el combatir donde más apropiado era para él y para sus fuerzas ese combate, sabiendo eh, servirse de la geografía, sabiendo servirse de las debilidades del, del conquistador, del invasor español. A Lautaro le han ido dedicados muchísimos poemas, le han ido dedicadas también canciones, y hoy vamos a traer aquí, a la memoria, precisamente una canción que extraemos de un disco de Quilapayún. Este disco se llama La fragua, es el décimo álbum que editó en 1976 esa banda chilena, poco después saldría para para el exilio es un disco doble que contiene un disco eh, donde un disco eh, vamos el disco y medio por decir así donde se habla precisamente de la historia de las resistencias de las diferentes resistencias a, a, en, en, en el territorio chileno es un disco que se considera dentro de las llamadas cantatas populares un concepto que había nacido a inicios de esa década de los 70, con la con la aparición de, de otra cantata, que en alguna vez también hemos traído aquí a, a la memoria, la famosa cantata de Santa María de Iquique de Luis Azbín. Y bueno, también había otras cantatas por ahí ya dando vueltas, pero en concreto la fragua es algo que se... Bueno, que se desarrolla, que se empieza a crear en el año 1972 dedicada precisamente al 50 aniversario de la creación del nacimiento del Partido Comunista de Chile y tiene la, la particularidad de basarse en el sonido de una orquesta sinfónica con las voces de, de Quilapayún más algunos instrumentos populares interpretados por ellos, pero de una manera quizás más más marginal, más, más eh, utilitaria. Es una obra de largo aliento que nos entrega, como decíamos, un cuadro importante de las luchas populares a lo largo de toda la historia de Chile. Chile como no iba a referirse en esta cantata aquí la payún precisamente a la lucha del pueblo mapuche una lucha que si entonces había sido importante y era importante eh, bueno pues todavía pervive hoy en día como bien sabemos el trozo que hemos cogido precisamente de esa cantata nos habla del enfrentamiento entre lautaro y Valdivia en esa en esa batalla de Tecapel donde Valdivia moriría y Lautaro saldría triunfador y vamos eh, a subrayar con ella musicalmente este pequeño trozo dedicado a eso, a la resistencia del pueblo matpuche, el de entonces y el de ahora. En el cañón del invasor Seguiré el galope arrullador Estadon Muerte aquí, tajo allá Cien aldeas quemará Fuego aquí, cansa allá Cien cabezas cortará el, el sur convirtió En cenizas y dolor, dolor. En nada Quie brutal El cadáver es dejó Sin que vean tu mar Vendrá, lanza, vendrá a buscar al español Y Valdivia corrió entre muertos humo y cal Ya cayó, ya va pie, su caballo ya murió Lanza aquí, paso allá un mando que cesará, ya cayó, ya va bien, en la sangre le espaló, aquí, rumbo allá, hoy Valdivia morirá. ¿Qué nos dejaste, Valdivia? ¿Qué heredamos? ¿Tu zarpazo de tigre embravecido? ¿Tu alarido final? ¿Qué huella dejó tu paso en los ríos y planicies? que conquistaste? ¿Y los bravos araucanos que ganaron? También Valencia nació en Salinas de Barboiti en 1948 y fue minero en potasas de Navarra. Cuando finalmente se pudo comenzar a recuperar los restos de los fusilados en la pasada guerra civil, ha sido el cantor imprescindible en todo tipo de actos, desde la Bardena hasta las simas de Ocho Portillo. Sus canciones alto Loiti, Maravillas o Germán, han hecho llorar a miles de navarros y navarras. Izan duen gizarte sentiberatasuna eta lurre dekiko maitasuna, opari izan dira, herri askorentzat, bertzo, jota edo abestien bidez. Euskaraz edo gazteneraz, beti abestuko dira, elo gatzaga, ama jur, ta falla iratiedo, paloteado de monte agudo. Euskaraz edo gazteneraz, beti abestuko Han sido 50 años de un trovador comprometido. Sus canciones se mantienen y permanecerán en la memoria popular. El pueblo ya lo ha reconocido. El gobierno de Navarra tiene ahora la ocasión de hacerlo. Nafarroari, Nafarroi, eta gure memoria historikoari abesten eta komposatzen, egin dion, ekarpenagatik. agatik. Fermín Valencia Mendía, kandidato al premio Príncipe de Viana 2018. Bueno, pues ya habéis escuchado este pequeño audio que hemos rescatado de esos recónditos lugares de la red de Internet, como se suele decir, ...y que nos pone sobre la mesa esa propuesta... ...que diferentes asociaciones de memoria histórica... ...muchas, por no decir, la práctica totalidad... ...de las asociaciones de memoria histórica de Navarra... ...y los demás, pues bueno, porque nos han dejado sumarnos a ellas... ...han propuesto a este cantautor, a Fermín Valencia... ...como candidato al Premio Príncipe de Viana de la Cultura... ...para este año 2018, subrayando por su larga trayectoria... ...componiendo y cantando a Nafarroa a sus gentes... ...y a su memoria histórica... Pues bueno, este este hombre, Fermín Valencia, está al otro lado del teléfono y una vez más, creo que es la segunda en este programa de La Memoria, eh, agradecerle su presencia al dedicarnos estos minutos. ¡Aopa, Fermín! ¡Aopa, Marcelo! ¡Aopa! Bueno pues eh, aquí estamos aquí estamos para hablar un poco de ti pues siempre nos da gusto que, que no siempre se hable de esa misma gente que, que llena portadas de periódicos sino de gente de gente como tú de personas como tú que siempre está ahí en el barro al pie del cañón eh, calladito no porque cantas pero bueno quizás metiendo metiendo poco ruido pero sobre todo el ruido que mete siendo siendo muy concreto y muy agradecido por este sector del pueblo de euskal Herría que sigue, que seguimos reivindicando la memoria histórica. Tú eres prácticamente el, el, el buque insignia musical de este movimiento. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues como siempre, normal. Una persona normal. Sí, que estoy motivado por ese tema y por otros, pero no me siento ninguna cosa privilegiada ni nada, no. Pues sé que, que lo que llevo dentro de mi pensamiento lo puedo manifestar cantándolo y, y eso es lo que hago. Bueno, tú cantas a la historia de todos, pero seguramente ese canto también empezó en una historia personal o familiar. ¿Qué vinculación tienes tú eh, desde niño con esa con esa memoria histórica a la que tú cantas desde esa, desde esa profundidad de sentimiento? Pues seguramente lo que lo que me contaba mi padre de chiquito, eh, mi padre tenía un amigo que estaba en la cárcel y era republicano. Y alguna vez me llevó a verlo, era un hombre de de Almería, se llamaba Jesús Enciso se había escapado de un pelotón de, de castigo en el Roncal, lo cogieron y, y tuvo suerte, porque no lo mataron, lo llevaron a la cárcel. Mi padre lo conoció y, y me llevaba alguna vez a verlo a la cárcel. Entonces yo pensaba, joder, pues este hombre ya le preguntaba, a ver, ¿por qué estaba ahí? que No, no, nada, que es republicano. ¿Y eso qué es? Nada, nada, eso nada. como que nada? No, no, no, nada, por, porque pensaba que y eso, y, y al pensar, como era republicano, lo, lo llevaron aquí. Entonces decía, yo pensaba de creencia Joder, pues los republicanos no sé lo que será Pero como es amigo de mi padre Tiene que ser bueno como mi padre Eso es lo que pensaba lo primero A la vez que me contaba un cuento de, de un fusilado De una persona que habían matado que él, que él lo vio cuando iba con su padre a Vendiendo sal Y aquel cuento Pues me lo quedé pues como cuento Un niño que era yo, pues como un cuento Hasta que claro, crecí Y entonces ya la historia de De, de la contienda civil está pues y, ya tomó cuerpo y, y fui, fui viendo lo que lo que había pasado, lo que habían hecho, las cabechinas que habían hecho. Entonces pensé, mi padre se había muerto. Coño, lo que mi padre me contaba no sería cuento, sería verdad. Lo indagué por por medio de su hermano y sí, claro, que era un fusilado y todas esas cosas. E hice la canción, la canción aquella que, que fue la primera que hice sobre la memoria histórica y de allá pues han, seguido, han ido saliendo otras. Así fue mi, mi inicio. Esa canción a la que hace referencia es la de la de Alto Deloiti, si no me equivoco. Sí, esa misma, sí, sí. Yo me acuerdo una vez, charlando de todo esto, que tú contabas que además esa canción eh, después tendría un recorrido jo, incluso muy ligado a, a, la, a la suerte o a, o, a, o a la coincidencia con personas determinadas. De hecho, creo que por esa coincidencia llegó, llegó a, a encontrar los restos de su padre, el, el, el hijo de ese fusilado del Alto Deloiti Sí, así es, sí sí en aquellos tiempos que estaba todo prohibido pues cantábamos en, en donde podíamos y, y esta, esta vez sí que lo canté en un local, yo creo que era de la iglesia en, en un pueblo aquí de Navarra, en, en la zona media y alguien la grabó en un casete de aquellos que había entonces y como sea, aquella canción pues llegó hasta hasta Barcelona ella allá la escuchó uno de cada edad ...que de niño ya se había marchado allá... ...porque a su padre habían fusilado... ...y tenía un restaurante y esas cosas... ...y ese hombre dijo... ...joño, pues este tiene que ser mi padre... ...porque él sabía, por los enterradores... ...que su padre se había marchado malherido... ...del, del montón... De, ...de personas allá fusiladas, ¿no?... Y, ...y vino, vino al pueblo... ...mi padre ya, ya había muerto... ...pero mi tío lo acompañó a... ...al lugar donde ellos lo vieron la última vez... ...porque... Mi padre y mi tío desde el pueblo hacían carreras con la bicicleta al árbol del fusilado. Entonces claro que sabían dónde estaba, fueron y, y sí lo recuperaron. Esa fue la coincidencia de, de esa canción, pues por lo menos dentro de lo macabro que es, que es todo lo que cuento, pues por lo menos el hombre este tuvo la suerte de poder encontrar los huesos de su padre. Porque las ideas no se había perdido nunca, pero un hombre muy majo, de izquierdas un buen hombre. Bueno, eh, en, en tus canciones, una de las partes evidentes es esa parte de la, de la memoria histórica navarra. En, en Navarra, pues también como en Teuscalerría, pues quizás la memoria histórica bebe de dos fuentes fundamentales, la fuente republicana y la fuerte la fuente, digamos, nacionalista, independentista. Eh, pero tú no solamente cantas a la, a la, a la parte republicana, eh, también cantas a la otra parte. Hay esa canción, por ejemplo, esa canción que también es tan conocida, la pastora Edi Bardín, Canta las raíces de un conflicto que, bueno, pues todavía se sigue manteniendo. Sí, sí, yo, yo mira, es que yo, en, en si me refiero a aquella época, no quiero diferenciar ninguna de las dos partes, porque para mí las dos partes aquellas, aquellas me refiero, no, no a todas las de ahora, aquellas partes eran las mismas. Eran personas que buscaban la libertad, en unos casos buscaban la libertad a... a ...a partir de la independencia del país... ...otro buscaba la libertad pues... Eh, ...pues luchando contra los caciques... ...contra los esto o contra o los hombreos en las fábricas... ...para mí aquellas personas... ...pertenecían al mismo bando... ...y de hecho así fue, porque de hecho... ...los masacraron a todos... ...entonces no los diferencio, yo canto... ...canto en la memoria histórica... ...canto aquella gente, canto... Sí, en aquel momento se, se impuso la república, no salió el, el gobierno vasco, navarra no se pudo reincorporar a las cuatro provincias, pero bueno, pero en esa mezcolanza de cosas, para mí eso es un bloque, un bloque que que lo quiero y que lo, y que lo recuerdo y que lo canto. Bueno, pues vamos a escuchar, siempre tenemos costumbre de escuchar eh, alguna de las canciones de aquella persona a la que entrevistamos o vinculadas a la historia sobre la, la que estamos poniendo la, la mirada. Y vamos a escuchar La Pastora de Ibardín, no cantada por ti, porque encima es que tus canciones han trascendido y ya las interpreta otra gente, otros grupos, de lo cual nos congratulamos porque nos dan muchas más oportunidades de escucharlas. Escuchamos esta versión de La Pastora de Ibardín y continuamos contigo. canción de la pastora de Ibardín, o bien sea Alto de Loiti o Maravillas, las tuyas son unas canciones que hablan de hechos que se remontan a, a 70, 80, incluso a más años, pero que siguen siendo unas canciones que aquellos que las oímos, y sobre todo un sector importante de este pueblo de Euskal Herria, que las oye, las oye precisamente con una sensibilidad especial, porque siguen diciéndoles y siguen poniendo actualidad aquellos hechos. ¿Qué te parece a ti que en el año 2018, todavía eh, haya que cantar y haya que cantar en torno de protesta no solamente a las a los que están en las cunetas no solamente a los que desaparecieron a los que estuvieron en las cárceles sino a un conflicto donde las formas del estado siguen permaneciendo más allá del tiempo pues bueno pues que algo ha pasadozó esta sociedad pero no estamos a años luz todavía de, de conseguir una verdadera libertad en este pueblo es lo que pienso yo Por eso sigue siendo válido ese recuerdo que, que muchas veces, lo, o esas canciones, o esos libros que se editan, o esas cosas que simplemente las ves las ves en el día de hoy y dices, coño, si, si esto casi casi me está pasando. Eso es lo que, lo que pienso. Digo además que vienes de la, de la Navarra profunda, esa Navarra donde quizás el encontronazo en aquellos tiempos fue mucho más brutal o mucho más cruento, fue un sitio donde como bien se recuerda siempre no hubo frente de guerra pero más de 4.000 navarros pasaron a adornar las muescas en las culatas de, de los falangistas, de los, de los requetes, de los que se alzaron en armas eh, y en cambio ahora hay un gobierno del cambio donde bueno se están haciendo cosas en la memoria que para algunos, dicen, están dividiendo la sociedad navarra. ¿Tú qué qué percepción tienes? Eh, ¿Realmente hay esa esa división, hay ese vamos a decir, esa ruptura, esa nueva ruptura? ¿O más bien está contribuyendo todo esto a cerrar de verdad unas heridas abiertas a sangre y fuego? Por supuesto que sí, claro que está contribuyendo. Y es lo que se debería haber hecho antes, antes, antes, más y al final, llega un gobierno diferente a los que hemos tenido hasta ahora, que coge el sartén por el mango y cambia las cosas. Hombre, que me parece extraordinaria. Y que se está rompiendo aquí la sociedad. No, no, la sociedad Navarra. Además, hay que tener en cuenta también que Navarra, tradicionalmente, ha sido más de derechas que de izquierdas. Entonces, mientras no se sacaban las vergüenzas, no sé no se, no si se sacaban las vergüenzas, estaban tranquilos. Ahora que se le sacan las vergüenzas a las derechas, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Han pedido alguna vez perdón? ¿Alguna vez han... han han han pagado lo que deben, han devuelto lo que han robado, pues no. Pues ahora simplemente este gobierno lo que está haciendo es apoyar en principio la memoria de aquellas personas que, que, que simplemente y, y sin ningún juicio y sin nada, porque qué juicio le van a meter a una persona demócrata que había votado y que había ganado las elecciones. Nada, el juicio fue aquel de las balas. Entonces, ¿qué van a decir contra eso? Bueno, que se está dividiendo la sociedad, no. ...lo que se está dividiendo es lo que ya está vivido la gente de derechas por supuesto que no va no va a creer esto pero mira es la realidad y los cementerios o las cunetas están llenos de gente que fueron muertos por las derechas así de así de sencillo y el que ahora la gente recupere por lo menos la, la, la, la valentía de, de reconocer a los suy ellos lo que hicieron Y, y, y, y, y si se puede recuperar sus restos, pues qué voy a decir, pues que es, es lo que había que hacer hace muchos años. Y por fin ha venido un gobierno valiente que lo, que lo está haciendo, sin más. Bueno, este año se cumple año 2018 un nuevo aniversario, llegará el mes de el mes de julio, primeros de mes de julio y vamos a tener que recordar nuevamente la figura de Germán Rodríguez, aquel hombre que en los Sanfermines del 78 fallecía, era asesinado por las balas de la policía neofranquista de aquel momento. Tú compusiste en su en su día la canción que es la que la elogia de una manera eh, importante, por no decir casi única la figura la figura de Germán y creo que estás tomando parte en la organización de todos estos eh, eventos de, de cara al próximo mes de julio. ¿Cómo te sientes tú, Fermín, cuando después de todos estos años, eh, quizás sea redundancia, pero bueno, ves a tantos a tantos jóvenes que, bueno, piden que se graben tus canciones, escuchan tus canciones, aquí nosotros mismamente recibimos peticiones de dónde conseguir tal o cual cosa. Esa esa transmisión, esa y esa unión que hay entre aquella lucha, aquella memoria y la gente que hoy en día eh, está intentando sacar nuevamente fuerzas y herramientas para conseguir un cambio real y profundo? Bueno, bien. Bueno, primero, la canción de Germán no, no la compuse yo. La compuso la música M Miquel Elizaga yo le añadí la parte castellana. O sea, esa canción es de Miquel Elizaga. Y lo segundo que me preguntas o que comentas, eh, pues me parece bien porque porque en alguna medida el, el, el, que la juventud siga siga siga más o menos manteniendo las ideas que yo que yo siempre he tenido, las sigan manteniendo viva, me parece muy bien. Yo la transmisión nunca la he hecho por discos porque será difícil que encuentre ninguno en ninguna tienda porque nunca lo he rese grabado. Siempre pues igual, alguna maquetica así de casa para repartir o para para vender alguna ...pero bueno... ...pero eso... Es, eso ...son son 14 minutos que he hecho... ...lo que sí ha sido... ...la transmisión ha sido... ...oral... ...y ha sido de... Pues, ...de gente que me ha ido grabando... ...y de gente que simplemente me ha escuchado... ...y se ha quedado con las canciones... ...y eso... ...y, y es más... ...es que se da la circunstancia de que... Hay, ...hay muchos chavalicos... ...que pues que descubre ...imagínate la de cadenas... ...o cualquier canción de estas... Y van a casa, ¿no? Y, y tal, y tal, mira, mira, mira, mira, mira qué canción, mira qué canción. Y se empieza a reír su padre. Dice, oye, ¿qué me traes? Pero si esta ahí me la sé. Oye, ¿qué te la sabes? Se la acabo, de, de, de, se la acabo de, ver, de, de escuchar yo ahora. Bueno, pues eso, pues lo llevan a casa como encima como, joder, mi padre que piensa así le va a encantar. Y su padre no la sabe, pues era de, de pasada, ¿no? Bueno, pues qué me parece, pues que, que bien, que muy bien. Bueno, de todas maneras, Fermín, no sé si es una pregunta ya perterminando, pero a esa petición que tanta gente hace de cuándo de cuándo un disco, de cuándo algo, un recopilatorio algo, algo no sé si bien grabado, mal grabado o grabado de de, de narices eh, de Fermín Valencia con todas esas recopilaciones, porque hay canciones, canciones tuyas que son muy conocidas, pero hay otras preciosas, y yo, por ejemplo, te hablo de esa nana republicana, la de duerme mi, pe mi pequeño, que no mucha gente conoce, Y hombre, yo alguna vez que la hemos puesto aquí en el programa realmente pues ha gustado mucho también, entonces no tienes intención de sacar algo así. No, en principio todavía no, todavía no, no sé cuándo cuándo tendré por, por ganas o, o no sé, es ...que también es un poco cuestión de ganas y cuestión de de de necesidad, ¿no? Que, que no sé, que que nunca me lo he planteado. Alguna vez sí que he intentado hacer alguna cosa y pero bueno, ha sido con, con poca voluntad por mi parte bueno pues no he hecho entonces en, en principio todavía no lo tengo en mente pero puede ser que igual bueno, estos años ya una vez jubilado y todas estas cosas que que saque tiempo y encuentre con quién con quién hacerlo no lo sé todavía no puedo poner fechas bueno pues esperemos desde aquí que, que alguien te que alguien te, te, te ponga el acícate necesario a ver si este premio príncipe debianal que a que nos sumamos a la petición y a ver si a ver si te lo dan a ti porque desde luego si alguien lo merece entendemos que, que fermín que eres tú Y, y bueno, vamos a despedirnos la entrevista y vamos a despedir, el, a despedir el programa precisamente con esa canción dedicada a Germán Rodríguez, con Hilarria y el agradecimiento a, a ti Fermín por haber estado aquí por habernos dedicado este poco de tiempo y bueno, y sobre todo por toda la por todo el trabajo, por toda esa transmisión de la memoria cantada que has venido haciendo y que sigues haciendo en la medida que te es posible Vale, vale, vale Es pues Vale, Dios es... Y un abrazo aquí desde, desde la Navarra Profunda que me has dicho tú ¿vale? <risa> Venga Fermincho, pues un abrazo Venga, amor, amor Crabelín <risa> Zerratzean lorratu zana Zuri bezargaskiak Suzdrabatu bat Are asko ekaitza Are asko gitza Zigorra berrugunak Noiz justizia herriak Krak Para, gure bihotzean loratu zama Maite zenuen iria, naidu zure horoi Baina batez ere maitea, zure irria Maite zenuen iria, naidu zure horoi nia batez ere maiti azure irriak 8 de julio Germán Libertad contra sus balas Querían los asesinos Matar la aurora anuncia Mira tu gente Germán Herida, pero alentada, el día de tu soñar, vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Zure horoi tarria, baina batez ere maitia. Zure horoi tarria, maite zenuen iria. Naidu zure horoi tarria, baina batez Bueno, se nos ha echado el tiempo encima y haciendo gala y haciendo buena precisamente la apreciación de que esa juventud, esa gente nueva, también escucha y también aprecia y también le sirve como herramienta y como y como modelo lo que Fermín Valencia canta y lo que Fermín Valencia transmite en esas canciones. Vamos a poner como despedida del programa un, un tema, Raperos de Maús, conjuntamente con Fermín Valencia, cantando el tema que vamos a poner, Cuentacuentos. Ahí va, despedida del programa y despedida de este espacio donde nos hemos centrado un poco en Fermín Valencia. Agur. Hace mucho tiempo cantabas historias cual cuentan cuentos de cientos de miles de muertos Combates por ideas cuerpo a cuerpo Verdad desde antes teñías con sangre, el color rojo brilla más que diamante No por casualidad, no por casualidad Así era tu universidad, lo que te explicaron tu verdad carece de sentido vencedor Escucha al vencido Vestidos con pieles, con cuero curtido Escapados, huidos Malheridos En el monte perdidos Pero nunca en el olvido mm. Anécdotas que no salen en libros Haciendo datos que indican peligro Solo hay dos opciones Me quedo O emigro Con las Américas Yo enterrado en la fábrica Fabricando, comprando, trucando Armamento de segunda mano La tiene cadenas Por adentro y por afuera Adel escudo son nuestras Adel fuera son impuestas Adel fuera son impuestas Adel escudo son nuestras barra tiene cadenas Por adentro y por afuera Emmaus, Fermín, Valencia Música es badare cientzia Niki zango, dud pacientzia Aurkitu, ponen esencia Beste videak Eraikitzen, zuretzat berritzen, niretzat zuezitzen Ideia kultura dena nazten, abesti batzuk Inoiz ez dirazte Zuek ordeak ezarete Azten ezkaitute Usten ezazten duzu ez du Engati Kapustuz oilik Besteak kalde batera utzi Alde mendik Neri boslau edo bini Beti izili zili baldin Eta euri bile edo txini miri Dire droga musika Gotzean oinez irrikan Entzuten musika Bestean musika Mainzatzen musika Ametza kalde batean Mertean erralitatea Zuxurean Nimirean orain inalboan Gitarra batean Mikroa bestean Enas, por adentro y por afuera, adelestudos son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, adelestudos son nuestras. Las ramas de cuerda por mis asuntos pendientes Me muero por dentro, aprendo los dientes Tuve el romance, era del otro bando Siempre atento, hay dos vigilando De ti no me canso, de no te están mirando Nos arrestaron, a, a mí me pegaron, a ah. ti Se reían, Se creían, el mundo sus manos veían Navarra, cine, cadenas, bardenas, montañas, ribera, de vera la papaya Pamplona, pesta, iruña es bella no es lo mismo, guitarra que estrella. La historia la hace Cuesta noje les conviene, adornan de mentiras, pero un lema nos dejaron los infantones de Obarro, vivres en patria libre. Navarra no olvidado. La historia la hacen pueblo y la escriben con grabanizas. Cuesta noje les conviene y lo adornan de mentiras, pero un lema nos dejaron los infantones de Obarro, en patria libre. Que Navarra no ha olvidado. La la hace el y la olvidado. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras las de fuera son impuestas las de fuera son impuestas las del escudo son nuestras navarra tiene cadenas por adentro y por afuera La la la la la la la la la la la la La la la la la la la la